La historia comienza hace mucho tiempo en un bosque de Abdaquistán con un leñador y su hijo llamado Abdul. Todas las mañanas el leñador salía a cortar árboles y su hijo lo ayudaba secándole el sudor o dándole algún vaso de agua para que siempre recobre las energías. Hasta que un día el leñador le dijo a su hijo, hijo ojalá que... Vos en tu futuro no seas leñador porque es muy agotador y muy difícil. Espero que sea mejor. Pero padre, es lo único que sé hacer, es lo único que me sale. Soy muy bueno, aprendí de ti. ¿Qué más puedo hacer? No, no me saldrá nada más eh, Bueno, eh, no importa, eh, yo querría que desearía que tu futuro sería mejor y nada más Bueno, está bien padre, está bien Entonces continuó cortando árboles Luego de varios días de esfuerzo y dedicación El rey de Dakistán pasó por el bosque y habló con el leñador Hola señor leñador, ¿podré llevarme a su hijo varón? Para así jugar con mi hijo varón Mi único hijo, ¿verdad? Eh, sí, cómo no. Eh, sería un honor para mí que mi hijo vaya y viva en su palacio. Está bien, papi. Chau. Chau. Se abrazó con el padre y se fue a vivir con el rey. Luego de varios años se convirtió en un príncipe considerado y muy fuerte. Pasó mucho tiempo y el rey volvió al bosque para hablar con el leñador. Hola, señor leñador. ¿Su hijo se puede casar con una de mis hijas? sí, me gustaría que mi hijo sea príncipe y que no yo deseaba eso, que mi hijo sea tenga un buen futuro. Muchas gracias. Y así fue, se casaron y vivieron muy felices, al menos por un tiempo. Tan tan tan tan tan tan El príncipe sintió que le faltaba algo y fue al bosque a hablar con su padre. Padre, no siento, tengo esposa, soy príncipe, tengo tengo muchos muchos un hermano, tengo el rey, pero siento que me falta algo. Quiero quiero ser famoso. Eh, bueno, hijo, yo diría que para ser famoso tienes que ir a luchar, ser, ser buen muso, ser buen un hombre fuerte y buen luchador. Pero pero dónde puedo conseguir ¿Dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir para conseguir luchar? Eh, puedes ir a, la, a una guerra. Ah, bueno, estoy en, probaré ir a una guerra. Muchas gracias. Entonces, cabalgó y cabalgó hacia la guerra. Y luchó por varios años. Al volver, cuando terminó de luchar, sintió que extrañaba a su a su esposa y al rey y a su padre. Así que decidió volver. Faltando un día para llegar al palacio, decidió acampar porque se estaba haciendo de noche. Hizo un fuego y se acostó. De repente, escuché un ruido. ¡Llega, David! Salga o disparo. Eh, no, no. No voy a hacer no le voy a hacer daño no no le voy a hacer nada no quiero luchar contigo eh solo solo te quiero hacer una propuesta ¿Qué quieres? Eh, bueno, la propuesta es eh, yo te voy a dar riqueza, una bolsa de oro con oro y tú me das tu corazón. Pero si te llevas mi corazón Yo no vivo más como cualquier persona yo tuve muchas hazañas pero nadie ha llegado a tocar mi corazón que podrá re reemplazar a mi corazón yo te daré un corazón de cristal para ti un corazón de cristal me servirá eh, sí pero yo, tú tú cuenta hasta 10 y si, si quieres tú cuenta hasta 10 y yo te lo cambio no te va no vas a sentir nada bueno está bien 1 2 3 4 5 6 siete, 8 9 10 Cuando abrió los ojos, vio que el mago contenía en un frasco su corazón latiendo. El mago se fue alejando con su corazón hasta que desapareció y Abdul volvió a acostarse. Al despertar, no recordaba lo que el, el mago le había dicho y continuó viaje. Cabalgó y cabalgó hasta que llegó al palacio y vio a su esposa y un pequeño niño que era su hijo. Había nacido justo el día que Abdul se había ido. ¡Hola, papá! Sí. Vio que el hijo estaba con brazos abiertos esperando a darle un abrazo Pero Abdul no sintió nada, ni por su hijo, ni por su esposa Y los días pasaron y, y Abdul seguía así Hasta que el rey le dijo que vaya a visitar a su padre que estaba muy enfermo Y que necesitaba verlo Ve a ver a tu padre, está muy enfermo Bueno, salió, lo iré a ver Abdul fue al bosque, a la casa de su padre Y vio que estaba muy enfermo y tenía pocos años de vida Entonces... Entonces el padre lo saludó, ¡Hola hijo! Pero Abdul no sintió nada, ni por lo enfermo que estaba, ni por volverlo a ver. Así que se fue y volvió al palacio. Cuando volvió al palacio se encontró con la esposa y su esposa le dijo, Abdul, creo que si no, si, si continúas así, no quiero que sigas en el palacio. Vete de aquí. Y vuelve como eras antes, si no, no regreses. Y así fue. Abdul se fue del palacio al mismo lugar en el que se encontró con el mago. Volvió a encender la fogata y esperó. Al caer la noche, apareció el mago. Y Abdul le dijo. yo sé que me has cambiado el corazón, me has dado dinero. Pero necesito mi corazón de vuelta. No puedo tener sentimientos, no puedo no puedo querer. No puedo querer ni a mi hijo ni a, ni a mi esposo. Ni al rey, ni a mi padre Necesito mi corazón de vuelta no Si quieres te devuelvo mis mi monedas de oro Si quieres te devuelvo mi moneda de oro No necesito, quiero mi corazón de vuelta eh, No, no, no. Eh, no No, no Eso fue una propuesta Ya no cambia eh, Encima las monedas de oro no me importan Pero qué quieres que te de? Te puedo dar todo todo lo que tú quieras a, Algo de mi te tiene que servir por favor Necesito mi corazón Entonces el, el mago pensó hmm, ah, A mí me importan tus tus medallas de buen guerrero, de luchador fuerte Si tú me das tus medallas, las que yo quiero, te doble en tu corazón Bueno, está bien, está bien, la haré eh, Y así fue El mago fue a la caverna en la que tenía todos sus objetos mágicos y al entrar estaba lleno de corazones de otras personas en frascos latiendo. Entonces empezó a buscar cor el corazón de Abdul y al y al verlo lo agarró y fue al lugar donde se encontraba. Ahí le dijo que contara hasta 10 otra vez y no sentiría nada. Volvería a tener su corazón otra vez. 1 2 Tres, cuatro, 5 6 siete, ocho, nueve, diez. El mago había desaparecido y Abdul no sentía nada. Se recostó y esperó al día. Al despertar, lo primero que escuchó fueron los ruidos de los pájaros. Y volvió al palacio. Se subió al caballo y cabalgó. al llegar vio que estaba su esposa y su hijo corrió y los abrazó lo más que pudo jugó con su hijo y decidió ir a irse a vivir los tres al bosque para aprender su oficio de leñador Francisco Prete y el rey. pero Flynn y yo soy Abdul. Tomás Llanone, soy el papá de Abdul, o sea, el leñador y el, y el mago y el hijo de Abdul. Florencia Bagul, narradora, esposa de Abdul. Joaquín Franchi, sonidista. Trigamos antes, sonido y un poco narrador